hola pablo buen día qué tal cómo te va un saludo para vos y toda tu audiencia bien está bien. bien todo bien claudio sí todo bien un bueno. poquito frío nomás mm. pero pero bien bueno eh, claudio eh, leíamos y nos enterábamos de que la cooperativa eh, será usuario generador de energía renovable el primero aquí en la provincia eh, a ver contanos qué significa esto de ser usuario generador danos algún detalle eh, de, este, de esta iniciativa Este, bueno, el tema es, bueno, por supuesto que la, eh, la energía renovable este, hoy está eh, en, en primera plana, este, en, en, por lo menos en el aspecto informativo, uh -huh. y ya hace un tiempo que nosotros este, veníamos haciendo e eh, informándonos respecto de, de el tema de, de energía renovable este a partir de, de la sanción de la ley y de los decretos reglamentarios este, dentro de la provincia de La Pampa. Eh, lo que hicimos fue eh, cumplir con ese decreto, eh, inscribiéndonos en la, en la plataforma de la Secretaría de Energía de Nación eh, como usuarios generadores. Eh, Hacía un tiempo que habíamos este, podido conseguir un, un fondeo a través del Banco de La Pampa, y bueno y hicimos la inversión para tener nosotros este una generación o hacer el edificio céntrico donde tenemos algunos sistemas de comunicación y sensibles este autónomo eh, donde bueno esta energía viene a, a colaborar a mejorar este nuestro sistema interno también así que Siguiendo en esa línea en cuanto la, el decreto estuvo vigente comenzamos a hacer los trámites y este a través de secretaría de energía de nación y se culminan acá en la secretaaria y minería de la provincia y bueno este, obtuvimos ese certificado que fue el primero que este que se otorgó en la provincia de la pampa en este momento Eh, Claudio, o sea que ustedes ya venían trabajando con esto, ¿ya habían adquirido sí. incluso el equipamiento para que el edificio sea...? Nosotros habíamos planado. adquirido el equipamiento, no lo teníamos en funcionamiento, por supuesto, porque uh -huh. estábamos esperando este tener todo en regla. Eso por un lado, y por el otro lado también este nos sirve para nosotros como cooperativa estar informado poder informar bien a los asociados saber consumos costos etcétera ir, ir conociendo este bueno cómo se comporta este, esta energía dentro de un sistema este de la red de, de distribución como es el nuestro bien eh, Claudio, la inversión es importante eh, ¿es de magnitud la que hicieron que adquirieron este pantallas solares son Son pantallas solares mm. eh, son reguladores de, de tensión un inverter y un banco de baterías dado que este el, el sistema digamos es autosustentable y tiene un, tiene una duración de aproximadamente dos horas eh, perdón 12 horas eh, a partir de un corte de energía sí. eh, es una suma importante o sea eh, estamos hablando de de 1 millón y medio de pesos aproximadamente. Claro, pero para la cooperativa Entonces, no es tanto ahora, tampoco. No sé. Digo, pero para No, el... por eso para para, para, una... para, para un, claro, para un lugar que tiene tanto movimiento mm -hmm. y tanta este, digamos, no no no sería este, una una cifra importante. Claro. Eh, si, si bien para para un domicilio, por supuesto que sí, ¿no? Es Claro. Es otra cosa. Igual la inversión la van a recuperar, digo. Y va a pasar un buen tiempo. ¿Sí? Este, ah. Pero sí, sí. Eh, no se hizo mucho con el fin, digamos, eh, pensando solo en el tema económico, digamos, porque sí, sí. Eh, tal vez este priori se priorizó más este el conocimiento, la información sobre los sistemas, etc el tipo de equipamiento, la instalación, dado que este, estos equipos son interesantes para las zonas rurales, uh -huh. donde tal vez ahí el equilibrio entre los costos sea mayor, digamos, a, a lo urbano. Uh -huh. Así que este eh, queríamos, este, también eh, tenemos un nuestro gerente técnico, el ingeniero Mario Iglesias, alguien que está muy... Hace ya mucho tiempo que está este, incursionando y trabajando con las energías renovables, así que, bueno, digamos, se, se, se dieron varias este varias variables para, para que lo podamos instalar. Bien. Eh, ¿Sobra energía? Eh, digo, ¿abastece bien al edificio y le sobra o, o no? ¿Cómo es? Sí, en este momento sí, sí. Este, en este momento sí está generando, genera energía los horarios de sol por sí. supuesto mm. en el invierno se genera algunos datos que estamos recolectando ¿no? ahora mm. en el invierno se genera casi la mitad de lo que se genera en el verano se debe ve que la radiación en el verano es muy mucho mejor en la pampa que en el invierno mm. y al tener bueno la recarga de baterías tenemos una autonomía si quisiéramos este nosotros no, no nos estén eh, cerramos eh, 18 horas en, en este contexto de pandemia que sí hacemos horario corrido, digamos, dentro de lo que es la cooperativa, es el el edificio de la cooperativa es el, el lugar céntrico donde donde está todo el sector de, digamos, de, de cajas, este, atención a los usuarios y, y materiales eléctricos y, y artículos de hogar. Entonces, este, bueno, la parte más de administración. Entonces, bueno, eso este, hace un horario corrido de 8 de la mañana a 18 horas, este... Por lo tanto, abastece hasta ese bien. bien. Eh, pero sí, sí, va, va. Vamos a, a lograr este un, un equilibrio y un sobrante. Bien. Todavía no se está inyectando, por supuesto, está todo preparado, pero todavía no no, no está muy inyectando. Bien. Y estos equipos ustedes los pueden vender después eh, comercializar a... Uno de nuestros objetivos, va, tenemos varios, mm. pero uno es este acompañar a todos los asociados a todo el asociado que quiera gestionar este eh, la certificación de usuario generador este, nosotros nos ofrecemos acompañarlo por otro lado también este acompañarlo en todo lo que es la certificación de los proyectos y de lo, del equipamiento que se necesita este digamos responsable inscrito en el consejo de, de arquitectura de ingeniería me parece que es mm -hmm. técnico Y por otro lado, este, estamos pensando, sí, en, en tener equipos para proveer eh, a la persona que quiera hacer su, su instalación. Claro, sí, sí, sí. Eh, y el proyecto también es, eh, ¿ustedes también eh, adquirir equipamientos así y generar su propia energía también para inyectarla? Bueno, sí, para inyectarla también a la red. ¿Vos, vos hablas de parque solar? Sí, sí. No, no no lo teníamos, Está en bien. este momento no estábamos en pensando, eso no. Bien. Eso no. Bien, bien. Tenemos, sí, eh, sobre el que sí hemos estado trabajando, este un programa eh, de provincia, que es el programa Propaiz, a través del, AP, del APA, nos fue entregado para... Eh, nosotros eh, también tenemos la extracción este, y la distribución del agua potable en la localidad, uh -huh. con este, un agua que se extrae y se y se trae mejor dicho de alvi de unos 17 kilómetros de aquí así que en, el, en, en una zona de médano de campo ahí este hay 21 bombas eh, instaladas y cinco de ellas este, cinco de esas bombas este, van a extraer el agua eh, a través de, de estos equipos equipos solares sí. Ah, bien eso ya hemos bien. conectado dos bombas este, y lo hemos hecho con eh, mano de obra propia digamos este están funcionando y bueno ahora ya vamos este, por los otros tres este, pozos más para poder completar el programa Bien. Eh, eso seguramente va a ser dentro del tiempo pero también hemos estado inclusión eso pero no no no hemos pensado a un parque solar Bien. Eh, Claudio, aproveche y te consulto. Eh, la semana pasada el gobierno provincial autorizó un 9% de aumento en la tarifa de energía. Eh, uh -huh. Las cooperativas estaban pidiendo un poco más. Eh, ¿Cómo está esa negociación con el gobierno? Eh, ¿Va a haber algún tipo de compensación? ¿Están pidiendo eh, algo ustedes? Eh, tu, tuvimos una reunión de la semana pasada. este Nosotros ya conocida por, por Secretaría la, la postura. Uh -huh. eh, se nos otorgó en este momento un, un 9% eh, que o sea, está dentro de lo que eh, nosotros analizamos como recuperación este, recomposición de tarifa y este pienso que el diálogo continúa y continúa bien, así que y veremos eh, más adelante si se, si se vuelve a reabrir este esta posibilidad de volver a revisar y haber este pasado este tiempo este, con los números ya reales y en, y en la mano este la, la, la posibilidad de que podamos este digamos llegar a a un acuerdo más este, concreto digamos pero pero bueno está dentro de lo que